bienvenida nosotros también parte miembros de la coordinación del sistema educativo pues también nos da mucho gusto y sean bienvenidos también a este lugar el espacio aquí sobre la educación secundaria ¿sí? y nos da mucho gusto que vengan a visitar así personas de otros lados hermanos y hermanas que este, tienen esa voluntad de venir a conocer nuestro también nuestro proyecto de, de trabajo sobre educación o de todo lo que es nuestra lucha zapatista, ya pues también están bienvenidos y bienvenidas también. Este, para empezar, pues yo creo que no vamos a alargar mucho la plática, únicamente lo que está este, autorizado aquí, que parece que son cinco preguntas más menos que quieren saber, entonces yo creo que de esas de esas vamos a hablar también no son muy este, preguntas muy largas eso que vemos son poquitas y solamente eso vamos a tratar de, de hablar también vamos a meternos ya en, otros, en otras preguntas este, fuera de lo que está aquí porque es lo que está autorizado, de esta manera vamos a ir trabajando de por sí ¿sí? Este, bien, este, la primera pregunta que Eh, tenemos aquí pues qué niveles educativos existen ¿sí? dentro, de nuestro, dentro de nuestra lucha zapatista eh, yo creo que, no sé si han tenido la información o no pero aquí en nuestra zona altos de Chiapas dentro de nuestra lucha pues, estamos trabajando lo que es en, este, la educación primaria y la educación secundaria ¿sí? de esa manera estamos trabajando son los pues, estudiantes niveles de educación que tenemos aquí en nuestra zona altos de Chiapas, ¿sí? contamos con dos niveles, que es el de primaria y de secundaria. De ¿sí? la primaria, pues normalmente se está trabajando seis años con los niños. De ¿sí? la secundaria, pues solamente tres años ¿sí? en con jóvenes. Después de la primaria, pues tienen la secundaria. ¿sí? entonces son pues, en esos niveles de estudios que tenemos aquí en la zona de Chiapas todavía no hemos tenido la posibilidad de, de tener otros otros niveles de estudio como la preparatoria o no sé cómo se lo puede llamar por el momento todavía no lo tenemos pero sí hemos este, tenido ese sueño ¿no? de avanzar nuestro proceso de educación aquí en la zona de Chiapas ¿sí? hemos ese, ese sueño y de que algún día vamos a avanzar más vamos a tener más niveles de estudios, ¿sí? Pero no, no, no es como ya mencioné, no sé si, si se entiende, ¿sí? Se entiende que son los niveles de estudios que contamos actualmente, ¿sí? Entonces, pues es eso Y otra de las preguntas aquí que me hacen es que si la educación es obligada, ¿sí? Es obligatoria la educación. ¿En qué niveles? Pues lo que hemos alcanzado a, a ver dentro de, de nuestra de noche zapatista Vemos que es muy importante y que sí es obligado lo que es la educación primaria ¿sí? Porque los niños y niñas no pueden quedarse así sin conocer ninguna letra Entonces la educación primaria sí es obligatoria ¿Sí? para nosotros los zapatistas vemos que eso es muy importante que los niños y las niñas eh, aprendan a escribir y aprendan a leer caso, ¿sí? y eso sí es que sí es obligado pues, ¿sí? Este, eso hasta ahora eso es lo que sí hemos visto que sí es obligado lo que es la primaria ¿sí? ahora ya a la edad que, de de doce años, de 13 años, creo que ya a esa edad más o menos ya el niño ya más puede alcanzar a entender un poco, ya reacciona un poquito de acuerdo con lo que se da en las primarias y ahí pues este, le dejamos libre, ya no lo obligamos tanto a las familias a que sigan estudiando por, por lo mismo de que solamente tenemos una secundaria en nuestra zona, que es un complicado de que los y de otros municipios hasta de venir hasta aquí en este centro eso nos imposibilita un poquito ¿no? de, de seguir así y entonces ya dejamos libres pero sí no tan libres de que, de que ellos lo vean sino que nosotros animamos eh, concientizamos más a los jóvenes a que por sí sigan adelante en sus estudios pero ya no es de una manera obligatoria no como la primaria, de que de eso sí es obligatorio. Hasta los padres de familia les hacemos entender también de que es importante que terminen la primaria a sus hijos. ¿Sí? Ya en la secundaria les pues, dejamos así que lo analicen también junto con los padres de familia. Si tienen esa posibilidad de trasladarse hasta aquí, pues, pues, es mucho mejor de sí, que en nuestras lo estamos llevando a cabo eh, en resistencia. Entonces, eso lo que vemos un poco difícil porque aquí es la única secundaria y hay muchos municipios alrededor ¿sí? y son un poco retirados, ¿sí? entonces es por esa razón de que no los obligamos tanto a que vengan a, hasta aquí en, aquí en la secundaria, le damos libre el espacio para que lo analicen y que si vean que se si hay la proximidad, de por pues, sí, aquí lo vamos a aceptar cualquier joven de, de cualquier municipio de aquí de nuestra zona, los de Chiapas, ¿sí? Pues sería que de esa manera este, eh, respondemos la pregunta que tienen. ¿sí? ¿Sí? No sé si, si está claro esa, esa pregunta o algo que quieran preguntar si hay alguna duda. De Igual sobre la, la secundaria, si ¿sí nos puede explicar cómo funciona, como vienen niños de, de, de fuera, de Ajá. lejos, sí. cómo manejan los tiempos. Eh, porque no pueden volver cada día sí, eh, lo de la secundaria sí, de, de hecho vienen jóvenes, hacen este esfuerzo ¿sí? se sacrifica mucho de venir a seguir a continuar sus estudios aquí en la secundaria de diferentes municipios en ¿no? lo que abarca este caracol y sí pues aquí vienen y el tiempo que trabajamos aquí pues es de lunes a viernes ¿sí? de lunes a viernes durante unos este, este, bueno le, llam, le llamamos un año pues en ¿no? un periodo escolar ya contando lo que son cambio de actividades El cambio de actividades le llamamos eso lo que llamamos vacaciones Entonces, para nosotros aquí eh, los zapatistas eh, dentro de nuestro sistema de educación autónomo no le llamamos vacaciones sino que cambio de actividades por lo que entendemos de esta manera es por la razón de que únicamente los niños este, cambian la actividad. Pues, están aquí, pues este, trabajamos dentro y fuera de, de, de las aulas y después en un determinado tiempo, unos seis meses, damos un cambio de actividades en donde los niños se van a sus casas a pues, apoyar a sus papás, ¿no? a trabajar en el campo, de lo que el que hacen en el comunidad en cada municipio. ¿sí? Y siempre es eso ha sido el descanso para nosotros, únicamente en cambio de actividades. ¿sí? Y aquí pues cuando están los niños aquí, los jóvenes, pues trabajamos de, de más o menos el, el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿sí? Así trabajamos aquí. Y ya en las tardes pues hay actividades abiertas de lo que ellos quieran hacer. Trabajar los niños, ya sea deportes, lecturas, o algunas otras artillerías que ellos hacer así en las tardes, pues, pues, quedaría libre, o algún trabajo que ellos quieran hacer, como hacer algunas este, artesanías, porque si sí también saben hacer artesanías los muchachos, las muchachas, entonces ellos ya los dejaban libres así en las tardes, todo, ya estaban por ahí, las nueve o de la noche, ya, para que descansen también, Sí. al día siguiente pues lo mismo, de esa manera sí. trabajamos otra vez, sí. y así es, y sí. cada vez es? que tengan posibilidad los, los jóvenes que pues, se regresan a sus pueblos, porque los sábados y domingos pues están libres, sí. ¿sí? los que viven más o menos cerca pues se regresan, y los que sí son vienen de municipios ya más retirados pues se quedan aquí, porque es un, poquito, un poco difícil el traslado, ¿no? de los camiones que pasa perdón, el pasaje y todos los gastos pues, ¿sí? entonces se quedan aquí algunos fines de semana ¿sí? de esa manera estamos trabajando en la secundaria ¿sí? así es, no sé si se entiende ¿y entonces los promotores se encargan de todos esos tiempos? ¿son eh, los fines de semana? O hay sí factor? nosotros como promotores pues, nos encargamos de todos esos tiempos no de atenderlos ¿no? Y ya en la actividad abierta, este, pues sí también, si necesitan algo los niños, pues también nos atendemos, pero no estamos si mayor tiempo con ellos ahí, sino que están libres de hacer ¿no? en lugar, de leer o de hacer algún otro trabajo, ¿ya? dependiendo de la creatividad que ellos quieran hacer también. Sí. Pero sí, de lo que es de 8 a 2, 3 de la tarde, sí, pues, si nos responsabilizamos más como promotores. Más que promuevemos, una, una actividad. Lo que se hace, se concentraba, pues promover así como este nombre que me han dado nuestro cargo, que es promotor de educación, únicamente promovemos más no enseñamos porque de esa manera no trabajamos aquí, como vamos que es la clase, damos la introducción, más los que van a desarrollar, van a trabajar son los jóvenes, si que nosotros como promotores y promotoras únicamente vamos a ir aclarando algunas cositas, pero más son los jóvenes, las jóvenes que, que trabajan, ¿sí? Pues de esa manera estamos trabajando la secundaria. No sé si tiene alguna duda todavía respecto a esas dos preguntas, ¿sí? sobre los niveles de, de, de educación que hay, si ¿sí? es obligatorio, qué niveles, todo eso? no sé. ¿Y el año escolar es...? ¿Cómo en todas las eh, otras partes de México? ¿Cómo es? Eh, varía un poquito, pues, aquí, por ejemplo, lo que tenemos programado es, este, de... Bueno, este periodo escolar ya se, se terminó, este mes de julio. Y viene, bueno, ahorita estamos analizando, ¿no? Cómo vamos a trabajar sin el periodo escolar. Como es autónomo aquí, pues, este, dependiendo de cómo nos organizamos cada año, pero sí, eh... Lo que es el periodo que tienen en la educación oficial es diferente. Normalmente aquí empezamos a trabajar por ahí este, a principios de septiembre. A principios de septiembre y este, estaríamos este, dando un cambio de actividades más o menos eh, a mediados de diciembre también. ¿sí? Luego hasta principios de febrero nuevamente vienen los jóvenes para continuar ¿sí? con sus estudios y de ahí otra vez hasta julio. Dayan terminando sí. pero si sí varía las fechas y todo eso, varía con la educación oficial que hay aquí en nuestro estado, en nuestro país sí. así es puedo preguntar sobre en qué lengua aprenden los alumnos se trabaja, ¿no? Sé. sí, o después ahí se tocaría la siguiente pregunta porque puede ser que ahí Ahí aclaren, ¿no? Se trae una conclusión para responder esa duda. ¿Claro? Si un alumno quiere seguir eh, después de la secundaria, termina y quiere seguir, ¿no, hay, no tiene ninguna opción? Eh, no, otro nivel de estudio como hemos este, dicho ya hace rato no tenemos otro nivel de estudio. Pero más o menos la forma de cómo se está trabajando es de que de que la secundaria funciona más o menos como una parte de una formación para que después los jóvenes y las jóvenes ya en adelante puedan ser los futuros promotores y promotoras de la primaria. ¿sí? Porque aquí tienen que prepararse más los ¿no? de la secundaria y ya después completamos con otros dos tres meses de capacitación para que ellos vayan a, a trabajar, a colaborar en algún pueblo de nuestra entonces sería que ya ese es, es el, el siguiente nivel de estudio no lo llamamos estudio nosotros uh -huh. como que es funciona como una de las preparatorias de universidades que es nuestro por mismo pues, porque hay muchos saberes hay mucha sabiduría hay muchas cosas que se puede conocer dentro de nuestros casos, ¿no? y hay casos que, que um hicieron, o sea, hay alumnos que quisieron salir de la comunidad para ir a, a estudiar en las escuelas eh, oficiales, para seguir sus estudios mm, no, no por lo mismo de que las ideas y todo lo que nosotros manejamos aquí en nuestra educación autónoma es diferente que la educación oficial ¿no? eh, claro, hay partecitas en algunas este, áreas donde sí más o menos, pero la dinámica de trabajo, nuestra pedagogía aquí es un poco diferente y eh, después el reconocimiento o el, el papel que extendemos aquí, pues el mal gobierno no lo reconoce. A lo mejor sí, pero todavía no es, no es de la manera, pues. además los niños no, este, no, no hemos tenido jóvenes a que nos digan eh, voy a la educación oficial terminando mi secundaria, pues hasta ahorita no, siempre eh, se van con la conciencia de, de apoyar a nuestros pueblos en la educación primaria. ¿sí? De la este, ¿Tienen alguna tienen relación con el SIDESI, con la Universidad de la Tierra? A mm. nivel de que salen de acá y quizás van a aprender un oficio o así? Mm, no, no vamos a tener tanta relación así de que se van a a la secundaria para allá. O a lo mejor se van, pero ya como parte de cambio de actividades, pero ya este, no con una relación que, así bien vinculada con lo que es la educación a la forma, sino que se quedaría libre de los estudiantes si quieren aprovechar sus pues, cambios de actividades allá, pues ya detendrían de cada uno de ellos y ellos. Sí. Pues así está. Sí bueno este hermanos y hermanas que ya estamos eh, practicando en este momento eh, así como ya habló el compañero concretando que están preguntando también o sea la educación autónoma aquí en altos zonas es una educación donde los niños y los jóvenes es donde se concientizan ¿sí? eh, dentro de, de una lucha donde estamos. Eh, porque yo creo que sabemos todos y todas también ustedes lo saben que de por sí la educación del gobierno que hay aquí en México y en otros países, eh, llevan en otra, en otra forma. Entonces, eh, por eso los pueblos vieron que, que esa educación del sistema del gobierno no es el beneficio del pueblo, sino que es el beneficio de ellos o sea, no responden las necesidades del pueblo entonces, es ese tipo de educación entonces, por eso este, los pueblos entonces analizaron que hay que eh, crear una educación eh, donde sí responda las necesidades del pueblo entonces, es por eso eh, la educación es es para concientizar a los niños por eso no coincide con la educación del gobierno es diferente así como ya el compañero una educación donde sea concientizadora crítico analítico reflexivo a la vez ¿sí? porque Y creativo, así como ya digo, porque los, los jóvenes también tienen que aprender a, a crear sus propias eh, actividades. O sea, no es a la fuerza que también el promotor, no, pues aquí estás, así tienes que hacer, ¿no? Sino que también los, los jóvenes tienen que aprender a, a desarrollar sus propias formas de de crearse pues, las cosas ¿no? entonces eso es lo que se quiere pues, en, en una educación entonces como ya dijo el compañero que ya hay eh, escuelas primarias autónomas en las comunidades ¿sí? entonces desde ahí es, estamos viendo que es muy importante porque desde chiquito desde los 6 años que empiecen a tener esa idea ¿Sí? Y ya después pasando la en la, la primaria que son 6 años de compañero, ¿sí? este, entonces pues, viene vienen a secundaria a prepararse. O sea, eh este secundaria es para prepararse a los jóvenes para que para que así después sean ellos los que van a compartir sus conocimientos lo van a tener o sea una educación donde te sepa sepa compartir no es una educación donde donde va va a tener ahí nada más o sea es una educación colectiva pues. no es una educación como les diría yo una educación individualista o egoísta o sea lo que se trata es concientizar y que sepa eh, compartir lo que lo que tuvo en la primaria y la secundaria porque aquí este ahorita apenas tenemos la, la primaria y la secundaria no hay otro otro nivel de educación ahorita pero para mientras el trabajo hay bastante hay mucho que hacer en nuestros pueblos entonces los que terminan la secundaria son ellos los que van a ser promotores de educación autónomo son ellos los que van a ir a levantar los otros pueblos que, a los que va a iniciar su nivel secundario en cada sí. son ellos por eso este, la educación primaria es importante porque ahí tiene que empezar a organizarse sí. eso es más o menos como está este o, o sea, cómo empezó pues, la educación primaria y secundaria. Sí. Vamos a tocar un poquito del estudio de la historia, cómo empezó. La secundaria eh, empezó primero que las escuelas primarias autónomas. ¿sí? Porque vieron también las comunidades que también no hay secundaria cercana en las comunidades, aunque hay, pero en cada este, municipio, en la cabecera municipal pero como hay pobres muy lejanas, no, pues, no tienen la posibilidad de ir en, a seguir su o sea, estudio porque no hay la, o sea, lo que, los recursos, pues, no hay. Entonces, no, entonces hay que empezar a nivel secundario autónomo, ¿no? para que así pues, se preparen los fondos para que después vaya a trabajar en cada pueblo ese es día, pues, que empezó entonces pues este eh, aquí sigue los, los otros dos preguntas pero no les vamos a contestar pregunta por pregunta estas dos porque parece que son parecidos y ahí vamos a pasar a explicar todos juntos ¿no? eh, el siguiente pregunta o sea ¿cuál es el papel de la, de la historia y la cultura dentro de la educación? Eh, lo que es la historia para nosotros en la educación autónoma es muy importante Porque los niños y los jóvenes tienen que conocer Sus raíces, dónde vivieron ¿Sí? Eh, ¿Quiénes fueron los primeros que, que escribieron de, de por sí aquí en, eh, aquí en, en América? Entonces, pues ¿quiénes conquistaron primero? ¿Sí? O sea, nosotros eh, estamos viendo que, que este, los que conquistaron primero la donde estamos ahorita, pues somos los primeros, pues, que llegamos en esta tierra. pues. No es cierto, tierras. Pues, la historia dice que pues, que la conquista todo eso ¿no? pues, todavía destruyeron ¿no? sino que nosotros como hombres y mujeres originales de esa tierra nosotros lo destruimos primer ¿eh? vinieron después los que los que llegaron aquí en América pues, este, los conquistadores ¿eh? entonces nosotros tenemos una historia de posibilización pues, más antes y eso es importante que conozcan los jóvenes ¿sí? para que no se pierda esa historia por eso muchas veces nosotros decimos que somos los primeros como hombres y mujeres y pues ya estábamos y y también conocer también muchas historias del proceso que ha venido ¿sí? y, y los procesos que ha pasado ha habido varios luchadores ¿sí? que, que realmente quisieron cambiar ¿sí? la situación por ejemplo desde la desde Hidalgo desde la Revolución Mexicana esto quiere decir que ahorita eh, nosotros no somos todavía lo que, eh, no es la primera esta lucha donde estamos sino que por sí hemos resistido desde mucho más antes la llegada de los españoles porque bien sabemos que nuestros abuelos ¿sí? pues tuvieron que defenderse entonces quiere que ha habido luchas desde mucho más antes entonces hasta ahorita seguimos y seguirán después y eso es muy importante para nosotros porque esta historia es es donde nos puede revivir también porque si vamos a por ejemplo la diferencia de la escuela oficial y de, de la autónoma nosotros vemos muy importante la historia pero si vamos a ir en la educación oficial eso la historia nos están perdiendo que dice que la historia ya pasó lo que pasó, pasó o así sea, ya no se está tomando en cuenta pues. pero para nosotros sí es importante sí. lo que más eh, les están tomando importancia pues es la matemática por ejemplo, ¿no? porque ahí pues es lo que sirve, sirve pues los empresas si te la historia ya no sirve ¿no? aunque eh, los años que pasó bueno, sí, hay historia en los libros oficiales pero medio tocadito nada más o sea, no explican en lo profundo, pues, qué, qué pasó en ese tiempo, en ese año no hay y hay muchas historias ocultas y no nos, no nos no nos, no nos dan este, en la escuela oficial, pero aquí estamos buscando la forma como tener las historias que de por sí no, no nos dan en la escuela oficial. Eso es. Entonces, pues, este, y también hablando aquí también lo que es este la cultura, Bueno, ¿cómo vivían antes de Cristo? Así vivían, así como estamos viviendo ahorita, ¿no? Es diferente. Tienen sus formas de, de hablar, tienen sus formas de, de hacer sus fiestas, tienen sus formas de cómo eh, eh, cuidar a la madre tierra. O sea, todo todos estaba bien organizado, ¿no? ¿eh? o sea, nuestros, nuestros, eh, los primeros que de por sí estaban bien en su religión, en su lengua en su cuidado de la madre tierra eh, la forma de cultivar que culturas y eso es muy importante y de hacer sus fiestas todos Entonces pues, eh, era muy muy este, natural entonces en aquel tiempo, ¿no? pero hasta ahorita se está cambiando, ya es igual, ahorita eh, si estamos dando cuenta, se está cambiando el tiempo, pero quién será que, que el actor principal en estos cambios que hay, pues es el ser humano y además más es el, eh, las empresas transnacionales, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita eh, nos obligan a utilizar lo que ellos producen, lo que son químicos, pues, si no hay conciencia, entonces pues lo utilizamos y eso no está bien no sé si se dieron cuenta cuando vinieron eh, aquí nada más en el río directamente está tirando todos la basura en el río entonces pues este, y esas basuras ¿de, de quién es? Pues son los, los grandes empresarios que producen todos sus, sus productos entonces pero la misma gente ignora toda esa basura porque cree que esa basura Se, se deshace en la tierra por no tener conocimiento por no tener eh, por no saber pues. porque nosotros la basura es basura cuando tiramos ahí nada más y se, compone, y se descompone eso es la basura para nosotros por muchas veces dicen bueno, es que no tienen eh Higiene, o no saben cómo hacer la basura pero mientras que de por sí cien no conocían en ese, en ese entonces ¿sí? no conocían por eso se agrava una bolsa en una botella de, de agua o de refresco no tira y nada más porque piensa que, se, que se, se descompone y eso ahorita todo esto involucra en la en la educación sí. por ejemplo si hablamos de la, del cuidado de la madre tierra pues ahí también se involucra lo que es la educación lo que es importante conocer desde ahí entonces que afectamos a la madre tierra al utilizar todas las esposas ¿Y cómo hacer para recuperar? Que tanto ya este, ya lo maltratamos por utilizar tantos químicos a la madre tierra. Entonces para dejar eso, ¿y cómo hacer? Entonces ahí partimos también la educación, porque es importante. Si no no si no nos ponemos abusados sobre eso, seguramente... Pues Sea, va a ser difícil pues muchas cosas se pueden aprender dentro de la, de la, de la educación autónoma pues. aparte de los otros conocimientos que, que pues, sí, tenemos que tener que ahí donde no, no lo mencionamos lo que es este, lo que se ve en la, en la educación primaria y secundaria autónoma pues este, hay varios áreas de conocimiento ¿no? si esto ¿no? esta es lo que es la que es ciencias sociales que involucra también lo que la historia como estamos hablando sí. no no vamos a este, decir que no pues es importante lo que es ciencias sociales eh, lo que es ciencias naturales que entra lo que es este todo lo, el cuidado de las ciencias laterales lo, lo que es la matemática es el conocimiento que debe tener claro eh, dentro de la educación no podemos este, cambiar mucho nada más que ahí se enfoca en la realidad aprender la matemática no es un, una, un conocimiento este, este, este, así nada más este, inventado, sino que a través de la matemática nos refocamos de su realidad así, resolviendo problemas y todo eso y los números siguen lo mismo, porque si si escribimos el libro 4 si lo volteamos sigue siendo 4 no se puede cambiar sí. y lo que es este lengua así le llamamos nosotros no es este, en oficial pues le llaman lo que es este español pero nosotros le llamamos lengua son las alias y también este lo que es este, la lengua toqui es sumamente importante, ¿vale? ¿eh? Es un área muy importante que, que estamos viendo que, que porque la lengua les espero que hice unos ejemplos. No. Nosotros hablamos lo que es la lengua social pero no la sabemos escribir entonces vemos que, que es importante re, eh, tomar como un aquí en la secundaria en la primaria que empiece, o sea a saber a, a escribir y saber hablar porque tiene su forma como está estructurada en la lengua que no se puede comparar eh, la estructura del lenguaje a estudiar, no se es muy diferente. Pero eso es que estamos viendo y descubriendo, que es importante que, que, que se haga eso. Porque si no, poco a poco se ve a ir perdiendo lengua, porque muchas veces hay jóvenes eh, que salen a trabajar en la ciudad, Eso. Entonces, ya regresan como que ya no saben hablar su lengua, más o Y así, voy a perdiendo, porque nos abajamos con el lengua que se habla en la ciudad y todo eso, con castellano y todo eso. Entonces, ya vienen los niños ya. y ya nadie sabe hablar del lengua. Y eso es lo que estamos viendo, que es importante, Este, tener como un área de conocimiento que deben de aprender ¿sí? que no se puede dejar atrás vuelvo pues a decir que, que esa es parte de la actitud parte de la forma como se comunicaba, como se hablaba pues, y eso no se puede perder ¿Sí? son este es un, es un, un papel importante también pues, dentro de la educación au pues esa es la, lo que nosotros eh, hemos estado trabajando ¿sí? Y así como también, este, aquí en la Seguena único que hay ¿sí? que abarca varios municipios que son muy viejos, aunque también hay jóvenes que quieren venir a estudiar, aquí en la Seguena es eh, aquí en el centro, pero lo que pasa es que como son muy retirados tienen que caminar 5 o 6 horas algunos y no, no pueden venir. Por eso es una forma que nosotros estamos llevando a cabo como un internado aquí en la secundaria. ¿Sí? Aquí está organizado por cada 15 días, vienen los, los alumnos y alumnas, traen sus tostadas, su frijol, su pinón, lo que tiene que consumir durante 15 días aquí permanente se acaba la tostada, frijol, el frijol, pinole todo, entonces pues ya vuelven a regresar a traer a sus casas, traen para 15 días otra vez, vuelven a hacer una secundaria, ¿Sí? así ha sobrevivido, porque no le reporta, eso funciona como un, como un internado, para se duelen aquí, aprendan a cocinar, así, a... Ah, a trabajar también porque eso también lo que es este ah, tenemos todavía lo que es la producción entonces, también están aprendiendo a, a sembrar a cultivar algunas fortalezas para que también puedan conseguir es lo que está tratando entonces de esa forma se está trabajando ¿sí? hasta ahorita pues y no hay otro nivel decir de también no hay puede ser que después el sueño. algún día pues si, si nos permite pues la, la situación pues vamos a ver si podría tener otro nivel para que puedan seguir pues los pobres la ahorita, es pues, no no hay otra. No pues, ni primaria y secundaria. Ese es lo que les puedo responder, no sé si está resuelto doctor las dos preguntas o algo quieren preguntar todavía, estoy a intervenir. ¿Qué pregunta sobre Este, las las diferentes áreas de conocimiento si los promotores eh, quieren como dan ciertas áreas y otros promotores otras áreas o si les toca un salón y dan todas las áreas a los, a los alumnos y si luego tocan los promotores les toca un nivel de, de primaria o si van turnando sobre los niveles un poco pues como se reparten las áreas y los niveles de los la edad después de los alumnos. Bueno, lo que es este, la primaria, ahí pues en todos los áreas de conocimiento un promotor tiene que estar preparado, o sea, tiene que estar dando los diferentes áreas de, áreas de conocimiento de un promotor en el sí. Así está el trabajo. Y también la secundaria, eh, eso tiene un conocimiento integral también, los diferentes áreas, pero sí, este, siempre y cuando ocupa un, un área, no sé si uno dos como promotores que se organiza para dar clase, ¿sí? por ejemplo, si, si yo me toca dar lo que es área de ciencias naturales, que si tenemos si somos dos vamos a organizar cómo trabajamos en este área. Pero si sí tiene que ocupar primero, segundo, tercero. Assistant. Pero si sí, siempre y cuando tienes tiene, o sea, hay un conocimiento integral. porque qué? Porque eso es importante, no se puede especializarse en uno solo. Porque por ejemplo, si un promotor eh, se enfermó Yo estoy dando naturales, pero si si un promotor que está dando ciencias sociales, pues ahí se tiene que meter, tiene que dar clases, ocupar ese lugar. Por eso es importante tener ese conocimiento integral. No se puede especializarse en un solo. Es lo que estamos trabajando. ¿Para que ¿Pregunta? Sí, que... Quiero preguntarte, ¿desde, desde cuándo está funcionando la escuela primaria y secundaria? ¿Desde qué año? Ajá. Este, lo que es nivel secundaria empezó en el año 2000. Sí, un 10 de abril se arranca la, la secundaria. Sí. Empezó ese año y del 2003 pasando o sea aquí como ya les explica el ratito que el primer año del 2000 vienen los jóvenes a prepararse ¿Sí? como tuvieron que este, este pasar los tres años primero segundo tercero y ¿sí? Entonces ya cruzaron los tres años de la secundaria autónoma. Entonces ahí se empezó a pensar dónde se van a mandar los jóvenes a los que van a terminar la secundaria. Entonces ahí empieza a crearse la educación primaria del 2003. Ahí empieza. Pero empezó por, por poquitas comunidades porque no, no se puede cubrir varias comunidades al mismo tiempo. Yo tengo que se arrancó lo que es las, sí. las escuelas primarias. Mhm. Uh -huh. ¿Alredediez? Sí, por eso les por eso hacen empezó primero del nivel secundario. Sí. ¿Por qué? Porque la secundaria es como formarse primero los jóvenes para que después regresar a la primaria dar aplicar dar lo que lo que conocieron pues en las primarias. Empezamos primero la secundaria, después en la primaria, para el revés, ¿sí? ¿Y cuántos alumnos tienen en la secundaria? ¿Ahorita? Sí. No sé cuántos, no sé cuántos, cuántos, ¿cuántos? Sí, de aproximadamente tenemos 120 130 jóvenes aquí en la secundaria. ¿Y hay educamiento para todos acá? Pues sí. sí. Eh, además de la educación que los niños reciben acá en la escuela, eh, imaginamos que también será importante la educación que puedan recibir en casa. Entonces, eh, ¿qué papel juegan las personas mayores respecto cultura y la educación de los niños en cuanto, en cuanto a la historia de, de contar relatos? Y... si sí, Esta pregunta es muy importante sobre el papel de las personas mayores de edad. Eso eh, se destaca mucho también dentro de nuestra educación autónoma porque al hablar de educación Eh, para nuestros pueblos se encierra una gran realidad eh, de lo que está oculto pues dentro de cada comunidad porque para nosotros las este, personas mayores de edad en son de mucha importancia porque ya tienen una experiencia de vida ¿no? hay, este, hay mujeres, hay hombres este, zapatistas que tienen 90, 100 años 110, 120 años, no muchos, pero sí hay todavía Entonces, esas personas lo consideramos personas muy importantes dentro de nuestra lucha, porque ellos ya han tenido un proceso de vida ya largo y, y seguramente han tenido una experiencia de vida. Como se sabe que, que la vida va cambiando, pues, año con año. Y es historia lo que van marcando, pues. ¿sí? Porque cada comunidad tiene su propia historia, cada municipio tiene su propia historia. Y entonces, los, las personas más de edad son ellos que se encargan de compartir esa experiencia de vida con los niños y niñas, con promotoras, promotores también de educación. O sea, están relacionados pues, con los padres de familia, también no nos separamos, ¿no? es que la educación eh, para nuestros pueblos no es porque únicamente se encarga el promotor o la promotora de, de promover, sino que regresando a casa, pues también tienen un papel muy importante para que la familia seguir educando ellas y sus hijos también. De acuerdo a esa realidad de la familia, ¿no? Cómo se en la familia. También es, un, es un otro complemento de nuestra educación autónoma. ¿sí? Pues de esa manera estamos llevando a cabo. ¿Sí? sí Me interesaría cómo ven la influencia eh, de los medios comerciales, ¿no? Porque enseñan un gran legrismo, eh, consumismo, ¿no? Eh, ¿Cómo ven la influencia en los jóvenes de esos medios de la televisión? Ah, los medios de comunicación y Pues sí, eso hemos platicado mucho con los jóvenes, con los niños, con las niñas. Ese es un problema grave que hay en nuestro país, en nuestro en nuestro estado también, en todos los lugares aquí. Es un problema, que el mal gobierno es uno de los medios donde ataca más a los jóvenes y las jóvenes, ¿sí? de darles una ideología que está fuera de la realidad de nuestros pueblos. Parece. Porque todo lo que pasa en la televisión no, no, no, es, no, son el, el, no es la vida de, de un pueblo lo que dan a entender ahí sino que es una vida burguesa, es una vida capitalista, pues, de lo que van a, a ver en la televisión y en los radios también, en otros medios de comunicación, como los periódicos, las revistas. Porque de, desde el 1 de de enero fue una de nuestras demandas de por sí, el acceso a los medios de comunicación, tener derecho a eso. Porque ahorita el gobierno ha tratado de, de, de sí. transparentar así, ¿no? que ya le da derecho a los indígenas a los de comunicación pero pero no es la verdadera este, necesidad de lo que nosotros queremos porque ahí no hemos tenido ese, ese acceso a los medios de comunicación no vemos ninguna, por ejemplo por decir, una telenovela indígena por decir, wow, es pura, es pura este, vida capitalista porque hay comerciales cada comercial lo que pasa en la televisión son puros Eh, comerciales Que está a favor de las grandes empresas pues. No hemos visto ningún tipo De comercial que pasa la vida De, una, de algún pueblo indígena ¿No? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas tiene? Todo eso Pues no lo pasa en la televisión ¿Sí? Lo que son puras, este Cosas este, fuera de nuestra realidad Y eso vemos que es Un ataque muy fuerte para nosotros Los indígenas pues. Porque esto es un poco difícil ¿No? De... de de taparro, ¿no? porque son son este armas ideológicas que utiliza el gobierno, sí. Sí. pero si sí estamos tratando de, de ver eso también, vamos ¿no? mm. tratando de concientizar los pobres, a nosotros mismos, en todo eso, sí. porque sí es una parte de pensar. ¿sí? Sí. Pues eso sería. Tenía una... Pregunta sobre la, la alfabetización de la gente mayor que no le ha tocado ir la escuela. Si hay eh, alguna forma de trabajo de tipo. Sí, bueno, estamos, este tipo. Sí, sí, lo hemos este, analizado y reflexionado, eso, sí, pero como todavía el proceso educativo es un poco lento, y vamos, vamos caminando poco a poco, pero sí ya lo estamos analizando esa situación también. ¿sí? Porque, para nosotros nunca es tarde para aprender, pues, ¿no? y sobre todo en la educación primaria no vemos edades ni en la secundaria tampoco, aquí puede venir ya un señor ¿no? de, gran, de mayor edad para tomar clases, lo mismo en las primarias también, ¿Sí? Porque, pero hasta ahorita no hemos limitado tanto las edades, ¿Sí? pero sí estamos ya pensando en eso también sobre la construcción de de personas mayores de pero es un proceso clave en análisis ¿eh? sí. pues no sé si tendrán alguna otra duda o, o no sí. o quizás más adelante mañana van a tener dudas pues, <ríe> sí. bueno, ya. Es lo que, de lo que ya más o menos platicamos de esa manera estamos trabajando aquí en nuestra esta educación autónoma, ¿sí? ya de esa manera lo estamos desarrollando poco a poco el país. Pues, ¿sí? Hemos tenido dificultades, pero ahí poco a poco lo vamos a ir resolviendo. ¿no? Porque llevar a cabo este trabajo, este proyecto de educación así en resistencia, pues es un poco complicado, pero no imposible para llevarlo a cabo. Es nuestra vida ¿no? debe ser nuestra autonomía, porque es parte de nuestra autonomía ¿no? a llevar a cabo una educación para nuestros pueblos. Y de esta manera lo estamos llevando a cabo No sí. sé ¿Sí? sí. algo para preguntarle. Pues con eso más o menos teniendo un poco de idea. Si no van a preguntar ya otras cosas, pues esperamos que si sí, les haya servido de malo, ¿no? Nuestras, nuestras pláticas este día, eh, nos disculpan también por lo que nosotros no nos podemos expresar bien así en nuestra segunda lengua que es castellano, porque nuestra lengua materna es el totil. Y eso estamos claros que, que lo queremos expresar de esa manera, ¿no? Nuestra forma de pensar así en Tocil pero castellano es esto que nos complica pues, ¿no? porque apenas estamos aprendiendo ¿no? por eso el papel de nuestra lengua materna dentro de la educación es, es lo fundamental ¿no? para entendernos primero, ponemos en primer lugar nuestra lengua materna porque de esa manera nos entendemos bien nuestra comunicación ¿sí? con los jóvenes, con los niños y niñas ya después pues, también este, compartimos, promovemos lo que es la segunda lengua ¿no? porque es importante, ¿no? porque ahorita el sistema capitalista no nos está explotando así en una lengua textil que lo entendamos tan fácil, como que puro castellano, ahorita aquí en nuestro país eh, está, está, está sometiendo nos están sometiendo a, lo, a otras lenguas, ¿no? lo que es el inglés. O sea, vemos una parte como un sometimiento en las escuelas oficiales, Para nosotros el compartir otras otras lenguas no es tanto como sometimiento dentro de nuestra educación autónoma, porque sí podemos aprender otras lenguas, pero dependiendo de la voluntad de cada uno de nosotros. Pero en la educación oficial es que nos dan ya con un como un un, una materia que, que sí tenemos que aprender lo que es el inglés y a base de eso nos dan una calificación eh, para que lo aprobemos, para pues, ¿sí? pero aquí funciona ser libre ¿no? si quieren aprender otra lengua otra cultura, pues también ¿no? en fin, eso está dentro de uno de nuestros principios filosóficos del zapatismo pues. la cultura es para todos sí. Sí. mientras tenemos voluntad aprender si pues sí vamos a aprender otras lenguas. y entonces esperamos que si sí les haya servido esta plática como vuelvo a a decir que Nos cuesta un poquito, pero es algo que nos haya gustado entender a ustedes, ¿no? nuestra forma de trabajar aquí. ¿sí? Y también agradecemos este tiempo de ustedes, la visita, sabemos que también eh, han pasado con muchas cosas y problemas también ¿no? durante el viaje que han tenido, porque el gobierno no es tan fácil la que nos permita pasar, ¿no? todo eso siempre reciben también un poco de ataques también de parte de, de los malos gobiernos. Pero en fin, este, sí agradecemos la presencia de ustedes aquí en nuestro territorio de Zapatistas, sí, y como ya la Junta también les dijo, ¿no? los llevan bienvenidas, el agradecimiento, y para nosotros todavía es como una fuerza que nos vienen a, a ofrecer, a dar también, a compartir, aunque son <coughs> visitantes, de eh, Eh, o cosas que vienen a compartir, pues para nosotros es un apoyo para nuestra lucha también, ¿no? aunque no un apoyo material, pero con un apoyo moral, para, eso, para nosotros es algo muy grande, ¿sí? eh, así como tienen suscritos, pues para darnos a entender que no estamos solos también, sino que están ustedes, que están otras personas en muchas personas más, ¿no? así solidarizándonos pues, en nuestra lucha. Entonces, pues esa es nuestra palabra, esperamos que sí hayan entendido un poco, muchas ¿sí? pues ideas y eso ha sido un, por el día de hoy para nosotros, es todo sí. muchísimas gracias, gracias.